The documentary scene upon the fractured screen The dreadful bones scrawled upon the crumpled page There's a policeman with an honest soul The scene whose head is on the pole He glances as he fills his bride bowl with a feeling of the knees He briskly the torn remains Draw fingerprints, our crimson stays And endeavors to ignore the change That he walks into his knees But his master in the dark He the hands with brutal eye That have never brushed a lover's thigh But to squeezed the nation's throat He hungers in his secret dreams The heart and a of cruel machines His lover is not what she seems And she will not leave a note At last of 1998 show The Situation Tragedy Grand office, slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery the flooded gallery. There's a girl who was good not show and is desperate for her father's love. Believes the hand beneath the glove is what she needs to hold. But she dances her morality. She decides that she is more evil in the land of doing as she pleases, and outside in the cold, the backdrops peel and the sets give way. casket eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors to if the show is through, the sideline looks the cues with the frozen, of Marshall smiles. At last 1998 show, the tods on, no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, We're oh. ¿Mm? Estamos eh, 3 de junio del año 2010 Estáis sintiendo Radio Cuca Estáis sintiendo al anedónico miserable Y estáis sintiendo el ¿no? ¿Eh? ¿Qué estáis sintiendo? ¿Eh? Estos son podido la boca del anedónico miserable porque acaba de terminar un bocata de chorizo Que es el nudo de tiempo cabalú, en antes que terminar la sintonía Pero de hoy, de hoy, ¿eh? Ah, miserable acabó el bocata de chorizo Y está en condiciones de presentar a anedonia Buenas noches Y si estáis ahí, pues vais a sentirme y sabes Dios lo que vais a sentir aquí, ¿eh? <ríe> Yo lo que tiene... es en el 107.3 de la frecuencia uy, perdón 107.3 de la frecuencia modulada o a través de www.radiojuka.org vamos a echar un vistacín ¿eh? como he hecho yo toles manes, a la cantidad de gente que está escuchándome esta, esta noche vamos a ver uy, Mi casi a la mar Resulta que atravies ¿eh? través de ordenador de internet Ah, que sí, ahora hay uno Bien, estamos bien Por lo menos sé que hay aquí ahí. Que ya vos dices Otros hermanes muchas veces Que tampoco llevo una cosa Que me dé mucho más ¿eh? Préstame calle, gente, escuchando como no voy a prestarme eh? Tiene uno el son narcisismo ¿eh? Aunque sea pequeño Pero tiene Pero bueno, si no lo hubiera, pues no pasaba nada. Porque ya sabéis que lo mejor de hacer un programa en Radio Cuca, Núñez, no es que te sientan. Lo mejor de hacer un programa en Radio Cuca, Núñez, no es que otro, que hacerlo. Préstala de Dios, hacer un programa aquí. yo recomiendo ir a todo el mundo, tú venga a decir a tu Dios, ven para la Cuca, falle un programa en la cuca, que estoy una gozada, que, que vas a disfrutar la de Dios. Pero nada, oye, no vienen, que no vienen, que íbamos a hacer, que íbamos a hacer. Yo no sé, mmm, si no me creen, si ya que en la cuca tenemos de, de algún problema de comunicación y y la gente no nos pilla, no nos creen entiende lo contrario, yo no lo sé de verdad no. y voy a voy contaros una, una anécdota eh, Que me pasó a, ayer Resulta que Bueno, estoy echando yo una mano unos conocíes Que están haciendo un, una cosa muy interesante Una guía de, de Recursos para la gente, mozo ¿Mm? Y bueno, y más cosas eh, Estoy echando yo una mano eso, Pero resulta que también están haciendo Estaban haciendo una guía de buenas Prácticas o no sé cómo llamarlo De accesibilidad Para que para que la gente que tiene alguna discapacidad Pues más que para ellos no Para la gente que no la tiene Que tiene asociaciones Para saber, oye, cómo puedes facilitar ellos eh, que, que participen con ellos La gente que tiene alguna discapacidad Y nada, están haciendo muy guapo Están haciendo un cómic Explícanlo un cómic, eso está muy bien Eso casi voy Mira, eso voy a tomarlo yo para pa explicarles a la gente Cómo furro la cuca, a ver si ¿De quién? Porque me acuerdo que decía yo a la rapaz, esta que lo fue, y digo, hostia, esto hay una manera de que la gente por lo menos lo mire, porque bah, si hay un texto y es muy diario y yo gordo, pasen de míralo, pero va, si hay un cómic, eh, bah, es que llama más, no, no os parece? Voy a hacer eso, voy a hacer un cómic de Radio Cucaracha, sí, voy Super Cucarachu con, contra el, el, el doctor, el doctor Vicencia. super cucaracho contra el doctor licencia, eh, sí, hostia, vaya guay, mira va, va a ser el, el, el cucaracho este que tenemos nosotros, este que, que lleva unos auriculares, un un tapao, como si fuera un pirata, aunque está no sé por qué, porque esta radio ya sabéis que no es yo pirata, eh, y no comercial, que es diferente, pero bueno, y y libre, ¿eh? eso que quede claro. Pero bueno, sí estamos siempre No es verdad que tengamos peleados Con con nadie Porque la verdad es que nadie viene a tocar los narices Bueno, si acaso lo mejor También todo vio con, con las malditas Licencias de, de apertura Y de tal, por eso el mal Y el, el doctor licencia ¿eh? Pues, ye, va a ser el cómic, va a ser Super Cucarachu contra el doctor licenciado. y licencia. Y van a ser las aventuras de, de un héroe que el Yucha por las libertades son desercianes y, y un malvado que, que pide mogollón de papeles. Sí, eso, eso va a ser así. No voy a hacer yo el, el cómic de Radio Cuca para pa, pa arrendar un poquitín a la gente que venga a hacer un, un programa con nosotros, hombre. Pero bueno, lo que venía todo el tema este, eh, y era porque. Ese otro cómic que quieren hacer para para que la gente sepa, oye, pues muchas veces al cuenta este con daqui en Ciego, eh, o daqui es sordo o tal y ya a lo mejor tienes toda la intención del mundo de de de tratarlo normal y de, qué tal, pero igual no sabes. ¿eh? Hay hay pijaes, ¿no? Que son pijaes, pero bueno, que ayuden, que ayuden mucho. Yo qué sé, pues Coño, una persona sorda, bueno, <coughs> si alguna vez vos topáis con un con un sordo, no un berreis hombre, no un berreis, eh, porque y es sordo y da igual que berreis que no un berreis. No sé por qué la gente entiende a berrar. Bueno, creo que sí sé por qué. Eh, en, en muchos casos igual no sé, porque lle un por instinto tal, nada, no creo. Para medida que lle porque, a ver, cuando vocalizas muy muy bien, eh, tienes a lo mejor también a subir la voz. digo yo ¿eh? no, no sé y qué digo oslo porque yo que supuestamente sé todas estas cosas sé cómo hay que que tratar a laquín sordo tal que hay que mirarlo a la cara que hay que tratar de vocalizar muy bien para que pueda leer bien los los diarios y tal pues oye a mí pasó me que, que le levanté la voz sí delante una sorda Luego, díxeme yo a mí mismo... Digo, ¿por qué esto? Me cachéis en la mar, sí. Vamos a ver, yo soy el primero que, que comenta a todo el mundo... ...que, que es un tim que hace ese, que, que, que yo una tontería... ...que el sordo está sordo y por alto que fales que, que va a seguir estando sordo. Bueno, pues yo hice lo también y, claro, reflexioné después... ¿eh? ...porque lo hacía Y, claro, lo que pasa es que yo quise vocalizar. Vocalizar, pero bien, ¿eh? a la perfección, vamos, que se me vieran pero pero perfectamente los movimientos de todos los labios y y que y que la moza esa pues pudiera hielos bien pero no sé si yo creo que lo uno va con lo otro ¿eh? yo fejo por, por vocalizar bien es almen como la voz más más alta no sé si pasará a todo el mundo o me pasa a mí nada más yo creo que pasa más gente eh y que a lo mejor el, el tema ya sí no yé, non llega o ballismo o fecho de que peguen voces a aunque lle sordo sino que lle posiblemente por el tema de vocalizar tan facéndolo con toda la buena voluntad o tamén ser que a lo mayor oye, pues piensen non toda la xente non toda a xente sordo lle sordo total Hay los que son hipocúsicos todos conocemos a muchos hipocúsicos los huelos son hipocúsicos muchos de ellos los máis e yo que normal. Porque uno faciéndose viejo ...ibas perdiendo you. ¿eh? Y si tuviste que usarlo mucho, porque fuera, pues peor todavía. Un aviso a, a todos los guajinos que van de discoteca y que ponen la música a la altura la lleva y tal. Tened cuidado que si hacéis eso, cuando lleguéis a viejos, vais a estar hipocúsicos. Y igual decir esto, porque esto mismo... dijeron: Ver a mí, y ya ves tú. Yo escuchaba música a la altura lleva, iba a la discoteca. Eh, qué chorrada y es esa de dar consejos a, a, a los mozinos, a los guajinos para cuando sean viejos, qué guajín, vosotros pensáis, pensáis en cuando, en cuando yeréis guajinos vosotros, cuando lleguéis pequeños, qué guajín, eh, está, está pensando en, en cuando sea viejo, ningún guajín está pensando en cuando sea viejo, Y más, para los guajinos no necesita la viellera, ¿eh? ¿sabes? Resulta que, ¡uy! perdón, hay que corte, el, que corte el discurso, ¿eh? eh Dime, metíos la la mi amiga Miriam al chat para decirme: Hola, por internet se te oye entrecortado, se te va la cobertura como cuando está almacenando el buffer. Díselo a Aarón que lo arregló el otro día. Bueno, pues ya sabes, Aarón, que hago la mala, a ver si estarás por ahí, supongo. eh, eh Si estás por ahí, fallé el favor de. De, de echarme una mano con esto, no te parece, porque oye vamos a ver que te llevo aquí dando la propyuda, les va bailando, bla bla bla bla bla bla bla bla bla y que no se me sienta a la mitad porque suena entrecortado, hombre por favor eh, hombre por favor ¿eh? hay hay cosas y cosas pero esto me pasa que una de las que no es tolerable ¿eh? vale de acuerdo que se lleva verdad eh que lo miráis y que, y que esto se arregla <risa> bueno lo que estaba Eh, no sé lo que estaba, mira, este, coño, siempre me reencuentro y esta vez perdíme. Ah, sí, estaba hablando de los guajinos. Que cuando son guajes, para ellos, no existe la villera. ¿eh? Conocen el concepto de, de villera, saben que existe, saben que hay viejos, por ahí, ¿eh? los vuelos, los biguelos, tal son viejos, claro que sí, saben que soy un viejo pero como no lo experimentaron, no son quien. pescancíase ¿eh? de lo que significa la viejera. yo creo que nada más empiezas a pescanciarte de lo que significa la villera, eh, cuando empiezo a dolerte a la espalda por la noche en la cama si, sí. a los 20 y muchos a los que ya empiezas a decir ay, ay, duerma aquí, duerma allí eso ya, entonces empiezas a pensar hostia, igual va a ser verdad esto que me decían ¿eh? cuando yo era guajín de que cuando serías bien yo ya verás y no sé qué Ay que hago la mar, pues sí, eh, no nada, nada que sí, entendéislo todos pero bien, los que tengáis ya treinta o más, seguro que pilláis estas cosas, eh, ya los de los y tal, y bueno ya el, el, que, el que guste salir, yo no salgo la verdad de noche, pero el que guste salir de noche también por lo visto noten, eh, que resulta que no, que ya no, que ya no se puede Que sí, que sí, trasnochar demasiado, que el desidente antes tal vez de puta madre, pero ahora los que salen de noche y trasnochen, pues resulta que el desidente tan fecho es una ilacería, ¿Mm? Claro, decían, joder, esto cuando ya era mozo no me pasaba, los ventros me pasaba, pero ahora sí. Ah, ahí me vamos para ellos, vamos para Y tampoco no pueden ver, porque antes igual no tenían resacios y ahora tan resacosos. Ah, ya lo que hay, ya lo que hay, ¿Mm? vale todo esto eh, dando vueltas vueltes, vueltes para atrás eh, dando vueltas para atrás re, recapitulando esto venía de que no vale la pena dar consejos a los guajes hay lo de los consejos venía también por dar consejos los que falan con la gente sordo ...lo de la gente sordo venía a raíz de que quieren hacer un, un cómic para pa, para pa, para ilustrar para pa que la gente se eh, sepa cómo comportarse con la gente sordo ciego Eh, tetrapléjico, bueno, de todo bueno, pues la cuestión, ya que contame, ¿no? vamos a ver si lo si hacemos también un, un audiolibro, ¿eh? vamos a ver si lo podemos hacer en formato audiolibro, pa, pa, bueno precisamente, para que pueda la gente ciego y tal, y lo que pasa es que claro, las radios por ahí, con ponernos un pastón por grabarnos lo y tal y entonces yo, yo en ese momento dije, me caigo en la mar, pero bueno porque yo siente de la que falé. ¿eh? ¿Eh? con la que falé de, de, de la cuca pero pero un ciento veces digo oye pero vamos ver, no me vamos a ver ¿eh? al mes de dios pero pero por qué no por, ¿por qué no me lo dices a mí mira que es fácil coño por favor ¿no, una cuca uy y decime hostia, caro y es verdad digo hostia, caro y es verdad me cago en la mar o sea estamos aquí venga yo estoy aquí venga contamos que, que la gente no no me non fai caso quiero que fagan cosas en la cuca y no les faen Madre de Dios, de verdad, ¿eh? De verdad que que, que cae el alma a los pies. Cae el alma a los pies porque... Queye, que, que, que falen, no, no, no se me entiende. ¿eh? ¿Será eso? Bueno, sí, puede ser guapamente, ¿no? Sí, porque yo falo así muy cerrado y, y vocalizo mal. ¿eh? Y falo bacino, Aquí no se nota porque, claro, hay unos micros, joder. Y aquí con subir el, el fader para arriba... Pues, oye, lo mismo da Siénteseme perfectamente por vexín que fale Mira, yo ahora puedo Puedo falar muy vexín Pero subo aquí los, los fases restos ¿Eh? Y siénteseme perfectamente Ahora estoy susurriendo, Pero siéntese porque Puedo subir esto y siéntese. Puedo hasta casi Puedo subirlo más todavía eh? Y susurriendo puedo distorsionar Claro, o o, o o puedo falar así, ¿no? ¿Eh? O falar muy alto Y, y como los tengo muy bajos Pues casi ni se me siente, pero estoy pegando voces Bueno, pues esa ya es la cuestión Esto sí que no sé qué coño venía Hoy como se me ve bastante la pinza ¿eh? Y como para arriba suena, suena entrecortado por internet Madre de Dios que, Ay Dios, qué desgracia más tengo tengo ¿eh? No veas. Eh, Voy a poner un cantar Qué coño, voy a poner un, un, un cantar y, y después sigo Después sigo, eh Lo único, la única diferencia, llego tres veces. Estoy media hora que te pego, falando aquí, os va ballando, eh, y pongo vos un cantar. Y luego falo ya nada más a los mejor un cuarto de hora, pongo tú cantar y falo otro ratín Pues esta vez lo que pasa que falé ahora un cuarto de hora, voy a poner el, el cantar y, y después sigo os va ballando. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, va, vamos a estar de acuerdo. Porque, oye, que también lo mucho. yo oh, ch, Cuidadín, que yo tengo fecho de programas musicales, ¿eh? que pongo un mogollón de, de cantarinos y no no no no no otros programas anedonia ¿Mm? en anedonia tengo fecho eh, programas musicales especiales de música Hombre, ver fácil el favor de decirme que no que no me bos alcordes aquel dedicado a los y algunos dedicados a los que no sé cuántos punkarraes puse pero pero por lo menos una docena de ellos eh una docena de cantarinos cayeron una noche en una hora ¿eh? ¿daste cuenta? y, y más dediqué uno al, al al al punk al punk no al punk ¿eh? al punk al, al street punk ¿eh? sí que se hacía en el en el en londinense en ¿eh? esos 80 y también puse un un ciento cantarinos que que no los sentisteis me calle me calles a la mar, ¿queréis sentirlos? si sí, queréis podéis viajar, eh? ¿eh? mira Ay, que tengo que explicaros lo otro. Mira que estoy fartuco de decir pues, cómo se fai y, y, y ni puto caso, tengo que decirlo otra vez. Bueno, mira, y es muy fácil: vais a la página web, esa que pone eh, y tenéis ahí, según entráis, tenéis unos pestañines. ¿eh? Si sí, tenéis, es, mira, aquí según entráis a, a, a, a Mazorga, ¿eh? debajo de. de, de De un dibujín que pone Radio Cuca Que viene el cucaracho No es super cucaracho ¿eh? El super cucaracho va a ser otra manera Tengo que ver a ver cómo lo, cómo, cómo lo iteo y tal eh, me, me, Salen unas pestañines Un ciento de ellas Bueno, un ciento no Son son nueve, me parece ¿eh? pestañines una de ellos pon eh, Programas grabados Si pincháis ahí donde pon Programas grabados Os lleva a un sitio ¿eh? Que se llama concretamente internet archivo archivo.org también es punto org como nosotros y vienen ahí todos los programas grabados de radio cuca que no son todos los programas de radio cuca porque hay gente que no quiere grabarlos aquí no se obligan a grabarlos si no quiere o hay gente que quiere grabarlos los graba y entonces lo que fae y luego quedárselos para ellos o ponerlos en otro sitio ponerlos a lo mejor... tienen un blog o alguna cosa y prefiero más ponerlos ahí que ponerlos aquí. Hombre, estaba guapo que tuvieran dos aquí, la verdad, y era prestoso, pero mira si no tan tampoco no pasa nada, eh. Pero bueno, en la Sina tenéis muchos, coño, tenéis que, que, yo qué sé, pues tenéis que si anedonia, ten, tenéis que, que si, eh, siete notas y pico, tenéis que si radio de una diáspora, tenéis que si el pistoleto zurdo tenéis que si trobar club tenéis pero un ciento de ellos de verdad hombre que vale vale la pena vale la pena visitarlo y entre todos ellos mm -hmm. aquí arriba aquí arriba si vos metéis en esto en el archive.org hay una ventanina que dice search debe pronunciarse search o algo así Pues podéis poner ahí las características lo que queréis buscar si ponéis anedonia pues van a salir programas de anedonia eh si sí, hombre sí claro que sí que de verdad que salen coño digo voslo yo ¿eh? y buscáis ahí ese que se llama punk raes o ese otro que se llama que se llama street punk o street punk perdón ¿eh? y, y a la sentís los pincháis ahí sentíslos que sí, hombre que sí de verdad ¿Visteis todas las posibilidades que da, que da Radio Cuca? Cajo la mar, si, si es que somos la de Dios y, y la gente, no, no, no quiero venir para con nosotros, ya, ya no sé qué hacer. Ay, ¿qué íbamos a hacer? Que reivindique lo mismo le da. Te importa la foto que es un punto a favor de su promoción. Todo puede servir para. sintiendo Radio Cucaracha Sigues sintiendo Anedonia Contigo sigue tanto la Anedónico Miserable Como todas las noches de todos los jueves en Daya cerca de tres años Bueno, la Nedónico Miserable nació un poco después que Nedonia Sí, un par de mesinos después, me parece Misterios que tiene la vida, eh Siendo el mismo el que lo hacía al principio El que lo hizo después, primero no llegaba todavía la Nedónico Miserable Y después fue la Nedónico Miserable ah. Voy a contar por lo que hice hoy sí. vosotros sea, así, a mí qué coño me importa lo que este... Tío? Bueno, pues oye... Hay mucho que no lo digo... Pero puedes sentirse cualquier otra cosa... Si no te enteras lo que hay aquí... Pues, puedes ir para otro sitio... ¿Eh? ¿Qué tal la, la serie Radio Nacional y, y la Copy punto Radio... Entonces es... Yo que es porque le sientes a ellas... ¿Eh? Que tienen publicidad y sponsores que tienen que ganar perras... Y si no tienen audiencia no ganan perras... Nada, no pasa nada... Es... Puedes marchar de la cuca eh, Aquí sí que nos da igual la audiencia Aquí no tenemos sponsores ni nada de eso Entonces danos lo mismo Si estás aquí, que sea ya porque te presta Si no, pues pues nada, oye <risa> Puedes marchar ¿eh? Tranquilamente ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vos decía ¿eh? ¿Qué os parece? Salidme Salidme trabajo sí, salíme un trabajín Un trabajín que yo considero muy guapo ...y un trabajo que supongo ...dos horas semanales de trabajo... Y ...vosotros diréis... ...estimbo abucado, te ha encantado de trabajar tampoco poco... ...bueno, son dos horas... y media ...son dos horas semanales de trabajo... ¿eh? ...pero... Eh, ...en efectivo... El ...tiempo efectivo que tengo que echar... ...vienen, salgo de casa al estrés... ...al estrés de la... ...de la tarde... ...después de sintar ...xintar muy rápido, ¿eh? porque estoy viendo también a clases por la mañana... entonces llego como como al es a las 2 y 20 y a las 3 ya ya bueno es 3 menos 5 tengo que salir para el estrés coger un autocar ¿Mm? ese autocar después de una hora de, de trayecto de en un sitio en ese sitio bajo me desea tocar espero media orina ¿eh? y cojo otro autocar que me lleva a otro sitio ¿Mm? ese otro después mira yo lo que va, eh, va una hora del primer desplazamiento y media hora de espera por siguiente ¿eh? vale, hora y media bueno después de eso eh, tengo que eh, pasar otro cuarto de hora si a tocar un cuarto de hora más o menos y vayo. ¿eh? Y, y bueno ya más o menos ya llegué donde donde trabajo eh, o sea, bueno 10 minutinos caminando pero ni bueno, nada Oye Entonces empiezo a través, Algo de casa de estrés Y empiezo a trabajar A las cinco a, Empiezo a las cinco Y a las seis Ya terminé ¿Qué feo entonces? ¿Volver a coger el El mismo autocar Que me llevó por volver? No No Porque sino un Hasta dos horas después Y como no tengo ganas De estar dos horas Y, y esperando Pues entonces lo que feo Oye Caminar mm, sí. Camino Durante unos 20-25 minutos Y llego a un sitio donde para un autobús Coyo Ese autobús ¿eh? y, y montado en él otros 15 minutinos El autobús Pues mira, vengo a cogerlo Bueno, de esperar Porque hoy hay que esperar a que venga Y tal que hoy a Coyelu a las 7 y 10 ¿eh? Y de Xomen en el, en el otro sitio A las 7 y 20 siete y 25 más o menos Entonces a las y media cojo otro autocar y toy otro rino en y me deixa en casa más o menos cerca de casa a eso de las ocho y media. Entonces bueno en realidad para trabajar una hora he hecho cinco cinco horas y media. ¿Qué os parece una una locura? A mi había gente que me decía pero no te va la pena. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero... Total... Para pa, pa ganar... Eh, ese, ese poquitino... Porque, oye... Claro... Un, un, un trabajo de... Dos horas semanales, Como comprenderéis... Tampoco ganes una barbaridad... Hombre... Para ser nada más dos horas, Gano la de Dios... Tengo que decirlo... ¿eh? Tengo que decirlo... Gano bien más... De lo que yo pensaba... Que diven a, a En fin... ¿Qué queréis que, que rico os diga? Pero luego tiene otra cosa... Tiene otra cosa... Eh, el tiempo... echar tiempo eh, no sé por qué la gente eh, tiene tanto tanto noxio, tanta tal a echar tiempo ah oh, no fuego esto que ya me la Dios de tiempo pero y cuál es el problema cuál es el problema de verdad eh, te, el que tenga otra cosa que hacer igual nunca igual para ese, tiene sentido esa eso de estoy perdiendo el tiempo porque oye Pues ese tiempo igual podría estar usándolo Para hacer otra cosa ¿Pero qué queréis que vos diga? No es mi caso ¿eh? No es mi caso para nada Yo, si, si Si no hiciera esto Pues no sé qué iba a hacer Mira, a lo mejor hacía más o menos lo mismo Más o menos lo mismo que hago así fadría lo de otra manera ¿Y cómo yo es posible eso? Bueno, pues va a ver yo esa primera hora que paso que paso en no un autocar qué pensáis que la que la paso bueno, pasándola mirando por la por la ventana ...no, menos yo esa media esa primera hora pasó la leyendo disfrutándola de dios porque estoy una hora en un sitio sentado leyendo un libro a mí gusta me la de dios leer y una gozada a mí bueno. luego esa esa otra media hora Y paso esperando ¿eh? para el transbordo. ¿Qué pensáis? Que la, que la paso también ¿eh? allí esperando sin más, plantado como una estaca. No, no, estoy yendo también. Estoy yendo también. Luego, bueno, pues de la que voy para allá ya no llevo porque estoy pendiente del sitio en el que tengo que todavía no lo conozco bien. Entonces, del sitio en el que tengo que bajar y tal. Bueno, y bajo y trabajo durante una hora. Oh, qué terrible. Pues no, no. Porque mi trabajo consiste en jugar, sí, hoy tuve, tuve con juguetes de de, de poco yo, sí, de esto de poco yo, de, eh, tenía uno que ya era una, una bola, una bola grandona, ¿sí? con, con furacos alrededor, unos con forma de estrella, otros de triángulo y tal, y, y era meter cosas por allí dentro. Y vosotros diréis, perdón, ¿por favor hacer eso paguente? sí, pagueme por hacer eso. De verdad que oye, que no me estoy engañando, ¿eh? páguenme. Aseguran un todo y tal, pero que páguenme, sí, sí, sí, que yo le hago bien lo importante, ¿no? Bueno, pues páguenme por sugar. Bueno, pues, pues nada, estoy en una orina yugando, ¿eh? Con su hogos infantiles, y entonces salgo, termino. Pero claro, el sitio donde yo trabajo, resulta que está al de la candela o al de la mar. Sí Y, y, y por la vera de, de la mar Por la vera de los cantiles Resulta que, que va un, un senderín Un senderín pero guapo ¿eh? Que lleva a una playa A una sablera también muy guapa Entonces ese rato, esos 20-25 minutos Que paso caleñando Vamos, no os podéis imaginar El presto que lleve Sí, lleve prestosísimo Ay, voy hinchando los pulmones, ¿eh? de aire limpio. Oh, qué maravilla. Dios, ese aire de la mar, ese olor a no sé, ayudo, me parece que ¿eh? dicen que hay ayudo, pues a lo que sea, olor a marcoña. Y luego aparte, bueno, vas, eh, esto, al ser no, no alto de los de los acantilados, vas el pero, pero de prados. Y en estos prados, pues hay cabres. Y yo párame a charrar con los cabres Hombre, no son el bicho que da la conversación más interesante Yo a las conversa, conversaciones más interesantes y más prestoses Tengo les con les vaques Pero bueno, oye, si no han ganado vacuno Y hay lo caprino, yo falo con ellos igual, ¿eh? Bueno, pero no... Lo que pasa que en una tienda en el se va que normalmente atienden para ti y tal, hombre, no les escaro se un poco de ¿eh? qué que cañón está contando Metty Marche a sintar a, a, a, a, a, a yerba por otro lado. Bueno, no pasa nada, oye, yo estoy contando ellos, contando ellos eso. Y sigo después en mi camino ¿eh? sigo después en mi camino por la cantilao, dándome el sol, muy prestoso, muy prestoso. Y llego a la playa, llego a la playa y, y bueno, al menos hay que marchar. porque estoy ahí en la playa y digo ojo pues total hasta que venga el autobús pues puedo sentarme aquí en un banquín de estos mirando al mar mirando al horizonte y, y también puedo leer sí hombre sí puedo puedo leer. Y, y luego nada pues cojo cojo el autobús en ¿eh? el autobús no ideo porque también tengo que estar pendiente de las ya por día y luego llego al otro sitio y, y mira podría pues debemos contar una cosa Podía coger yo a, al otro sitio que era la estación de, de Alsa, ¿eh? Seguro que ya lo supone porque en Asturias hay poco más que los Alsas, pero bueno. Pues llegó a la estación de los Alsas y podía coger uno que viene directo, ¿eh? Podía coger uno que viene directo y que en 20 25 minutos está ta, tan obvio, Pero por embargo, yo lo que hago es coger uno de parades. que tarda una hora. Y vosotros diréis Y pudiendo estar en casa En 25 minutos ¿Por qué coyes el de una hora? ¡Ay! Pues no es porque Porque entre yer 25 minutos Y estar yendo Una hora Quiero más estar yendo Una hora Y vosotros igual también decís meca Y no te valía más Llegar a casa y sentate tranquilamente en el sofá que aunque seas anedónico tendrás un sofá en casa y pone taller allí bueno pues no porque a lo mejor precisamente porque soy anedónico no me presta a hacer cosas y metí un casa Tienen que ser cosas por ahí y si son cosas ¿eh? que se faen un autocar pues mira faen goles en el autocar y más a gusto que dios y entonces ¿Eh? Yo llego viejo Después de cinco horas y media Pereí Y resulta que estoy Más contento que Dios Y resulta que no perdí el tiempo trabajé una hora ¿eh? Y paséme otras cuatro horas y media Pereí Y resulta que no perdí el tiempo No perdí el tiempo porque lo aproveché Y porque no tenía nada mejor que hacer Y porque quiero más ¿eh? Pasar dos horas y, Perdón, cuatro horas y media subiendo o no tocar, Y callejando por ahí y tal Para trabajar una hora de nada ¿eh? Quiero más hacer eso Y es más enriquecedor Para mí que estar metido en casa Como un Zoquete mirando Para mandar a internet Porque la mitad de Debo estar haciendo eso y no me iba a estar haciendo nada de provecho, ¿eh? Porque yo ya he dicho muchas veces. Yo no veo la tele, la mía tele debió debe estar apagada desde hace no sé cuántos meses, ¿eh? Pero pero eso no me da, pues, no se puede hacer más. Mira este que guay que no ve la tele. No, no no soy un guay por no ver la tele, porque yo soy un pifio de mierda igual que los que tanto el día viendo la televisión. La diferencia hay es que yo en vez de ver la televisión Estoy enchuflado a la, a la pantalla De internet Y no estoy todo el rato pues, ya, pues, pues Podíais decir vosotros Bueno, o sea, también das paseos Que de hecho más en cuando encuentras aquí unos paseos de la hostia Y es verdad, también doy paseos También doy paseos, pero ¿Qué paseo que pueda dar Nubieu en Tiene comparación A a, a, a, a calellar En lo al, alto al, al de Una cantidad a ver el mar Sí, tienen comparación muchos Pero coñe Aunque solo sea sé, ya, por, por, por, la, por la costumbre ya de, de, de andar perequipo per equipo los prados y, y los montes alrededor de la ciudad. Oye, presta bien más lo otro, que ya es más novedad, ¿no? Digo, joder, ¿eh? que sí, de verdad. Que no me parece a mí para nada que se sí perder el tiempo, ¿eh? Mira, voy a, coño, a ver si, si... No sé si Miriam seguirá por ahí. gustaban Aníbal Estaban en las historias de piscina y somos las hermana pasada que, que ya no nunca este de piscina voy a contar un este de piscina también referido a esto de, de perder el tiempo no en un día una una historia de agora ella ¿eh? ella de hay tiempo pero bueno está muy de actualidad bueno está muy de actualidad bien muy aguanto de lo que estoy contando hoy de actualidad no llega ¿no? esto no llega una cumbre de ministros ni tal y, y joder, y la, la mi vida que ya es más importante para mí que los cumes de ministro, la verdad, pero bueno bueno, lo que estábamos, eh, estaba yo un día estaba yo un día en el, en el vestuario ya saliendo cambiándome y tal y, y había un un, un un gordo allá para, para ir, un paisano que más da que sería gordo delgado bueno, había uno allí eh, lo la, la toca no suena mala de dios bueno pues no sé de algún día lo tal o sea, oh, a o que tú parabes por una sola máquina máquinas que estaba no sé dónde digo no no pues mira yo la verdad que no oh vas a engañarme a mí que yo yo era ahí el, el encargo de y tal y, y controlo yo a toda la gente que, que entró por allí yo, no de verdad que no que yo no dije verdad joder no me no engañarás yo no soy de no era de de ir de, a de, de, de, de, de, de máquinas y tal ...sí, una que estaba de ahí, no sé dónde... Era. ...digo, mira, pues... ...sabes lo que pasa, sé cuál me dices... ¿eh? ...eso está cerca de la... ...de la casa donde yo vivía de aquella... eh, ...y pasaba por ahí... ...a ser de, de, de clase... ...porque en los años que tuve abierta eso... ...yo iba al instituto, al ser del instituto... ...y es verdad que pasaba por ahí delante, ...pero también es verdad que no, no entré... ...para nada, eh, no entré... ...oh no, vas a engañar a mí... ...tú paraste por esa máquina... Yo que no, de verdad que no para el sube, para este que se lo llevo con pero bueno, anda, pues vale, si quieres él Pero bueno, oye <risa> En fin, bueno, caso de día que sube que Durante esa conversación, él estaba cambiando de ropa También, marcha Y acabó de, de, de cambiarse Y ya marchaba, y yo estaba ya estaba medio. Y yo, oh, bien tardes, ¿no? Esto no, es nada Como como si molestase Yo, coño, lo que lo que me parece, ¿no? Digo, ah, bueno, ¿cómo se ve Que no tienes nada que hacer? Y si yo digo, bueno, efectivamente, no tengo nada que hacer, o, o mejor dicho, no tengo nada mejor que hacer que tomarme el tiempo que me dé la gana para cambiarme de ropa en el vestuario. Coño, estaría bueno que para arriba tenga que decirme de aquí, tenga que decirme otro, ¿eh?, lo que yo tengo que tardar en cambiarme de ropa en el vestuario de la mía piscina, ¿no? que no un que yo estoy nomás más a uno, pero coño, la cuestión es que yo iré y cambiarme y echaré el tiempo que me parezca. ¿No creéis? Creo que lo yo lleve bastante, de verdad. But I'll find And I I, I, I can't find my baby I don't know when, I don't know why Why he's gone away And I don't know where he can be My baby But I'm gonna find him Ooh, We had a quarrel And I let myself go I said so many things Things he didn't know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 Coming back, coming back. ...y Anedónico miserable está como una berza. Que bueno, nos no, no, no, no puede mezclar que si van rojo, que que que si, que si música de los 40, Ay, hago la mar... pues póngolo, eh, porque gusta me, y ya está. Y, y yo aquí pongo la música que me da la gana Por cierto, esto que acabo de poner, Liz Stanfield me, Pues me mola mogollón, ¿qué queréis que vos diga? Este cantar ya yeah, guapísimo ¿Mm? Tan guapo como el de antes de Balón Rojo Tan guapo como otro que que vos ponga después Y es lo bueno que tiene que tiene la, la Radio Libre A lo mejor en otro sitio, ¿eh? Tenías que hacer un, un programa coherente, ¿eh? Aquí no hay falta No tienes por qué ser coherente eh, De hecho, bueno, ya veis este programa ¿Esto qué hay? Que un programa musical eh, y, y un programa de, no sé, de variedades ¿Y un magazine? Igual yo un magazine? Eh, a lo mejor este, un magazine Mirad qué cosa más interesante ¿Mm? Mira, magazine llamaba una librería de Xixón Que no sé si sigue existiendo Porque mucho que no pasó por ahí está bien A mí gustan las librerías, ¿eh? me las librerías, gustan las bibliotecas... me todo lo relacionado con los libros, la verdad. Oye, con ye como ye. De hecho, para mí, los, los libros. Los libros en papel, ¿eh? A mí todos estos, estos inventos de ahora... De, de que si los libros electrónicos, que si tal... A mí no me, no me convencen, ¿eh? No me convencen lo más mínimo. Porque el, el papel, joder, el papel tín... El papel, sí, lo del color del papel está muy manido ¿no? Yo lo que dice todo el mundo, más es que el libro no es solo la letra y también el color! El color, pero el color para arriba cambia con el tiempo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que no es el mismo cuando cuando el libro recién lo tienes, que cuando van pasando los años y te allí contigo, va cambiando el color, va cambiando el color de la folla, ¿eh? Mira yo ahora, eh bueno ya vos dije que, que yo los autobuses y los autocares que voy leyendo, eh mira dime Miriam, en el chat que ya en los autobuses también me gusta el pues bien porque si aprovechas el tiempo Si no vives mirando por la ventanilla date cuenta ya es mucho mejor así Bueno pues yo ahora rescaté un, un libro que estaba en mi biblioteca particular ...una biblioteca que... ...bueno, yo tengo la... ...la... la habitación... ...el mío... No, ...no el mío dormitorio... ...vamos... vale ya que... ...mis habitaciones son todas... ...porque yo solo, ¿no?... En, ...bueno, en el caso... de que en una de ellas... ...tengo... ...de cuatro paredes... ...tres... ...llenes de... de estanterías y... ...y con libros... ...la otra ya donde está la ventana... ...bueno, que queda un cacho... ...que podrían ponerse libros ahí... ...bueno, de fecho hay libros... ...vale, tengo las cuatro paredes... ...tos... cubiertas de, de libros y tengo que reconocer que los más de los que están ahí, no los de ahí nunca <risa> tengo que reconocer que leí hay muchos más libros de bibliotecas que los que yo tengo propios en, en casa ¿Mm? ¿por qué? pues la verdad que no sé muy bien por qué, pero uno como que los libros que tienes en casa están ahí para tenerlos, y están ahí para ...no sé, porque a lo mejor tú en el momento que los ves... ...dices, quiero tener este este libro... ...y igual, dices, no sé exactamente cuándo lo voy a leer... ...pero de algún día leerélo... ...bueno, pues, ahora pasó un poquitín eso... ...estoy leyendo un libro que se llama Dragón... ¿m? ...de Peter Stoff... ...y vosotros diréis, bueno, pues, ¿qué tiene de, de particular? ...qué tiene eso de particular... Bueno, pues tiene de particular que me regalaron ese libro, ya no me acuerdo si para cumpleaños, para Navidad, para qué, pero lo que sí me acuerdo y es que pues habrá unos 15 años más o menos que me lo regalaron, no estoy exagerando, eh, me dieron a yo por el 84-85 y, mm. y nunca lo llegué, ¿eh? un libro de casi 600 páginas. Y otro muy pequeño, igual yo por eso que dice yo me esto no me no poneme yo al yernes y tal oye pues queréis creer que que ahora que ahora sí collilo, cogillo empecé a leer, voy a por la ciudad y muchos y que queréis que vos diga Está prestándome la de Dios y eh, yo lo que vos digo los libros no necesariamente esos Los compres para pa el ye Los compres los paquetean ahí Y, y da cuando cumplan con una función Que no sabe exactamente cuál pues el ye Puede ser el o Pues el tiray Con ellos a la cabeza de aquí Pues también puede ser también puede ser Eso, qué sé yo Mira, este Después de tantos años rescatelo Mola la dios es ¿eh? la folla ya tan brillante, y en un ye blanco ¿eh? Pero ahí sigue Ahí sigue tanto Mola La verdad Bueno, ya tengo aquí los colillazos De los capítulos prohibidos de Corintellado ¿eh? trabajo de Antonio por aquí Metiendo la, la nariz Mirando a ver, no sé qué anda mirando Este hombre Ahora está recolocando las cosas Las cosas más raras de la de Dios Nada, voy a dejarlos voy, porque, porque ya está esta gente aquí Entonces yo voy Ponemos un un cantar, eso sí a terminar con un cantar Un saludo bien para todos los que tuvisteis esta noche eh, Si se si siente tan mal por internet Como como me comentaba Como me comentaba Aquí la escuchante de esta pues, siento mucho y otro día sentirás el mejor O si no, pues descargáislo lo escucháislo En, en, en el archivo O pues este yo tampoco, Oye, de verdad que tampoco os perdéis tanto eh, Por no poder sentir este programa Que queréis que os diga por hoy Hay gente pato, hay gente pato. En fin. Bueno, hasta la semana que viene, ¿vale? Seguís aquí en la sintonía de Radio Cuca 107.3 la FM. donde no, no, no se termina, pero empiezan los capítulos prohibidos, así da que que si hay de quien al otro lado que no apague, pague que siga, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene.